Te llevamos las noticias. Estés donde estés. Libre. Radio Cooperativa. 96.5. Bariloche. Patagonia. Mercado de pulga, mercado de pulgas. Por, por libre, libre. Radio Cooperativa. Radio Cooperativa. Radio Cooperativa. Radio cooperativa, radio cooperativa radio. Hola, eh, sí, mi nombre es Carolina Lack, soy integrante de la multisectorial contra la represión y delegada de ATEPAMI en Bariloche. Y, y lo que estamos acá denunciando es una, un nuevo procesamiento en el marco de eh, la militarización de la zona de que nos manda un comando unificado y que tenemos más de 100 procesados desde el 10 de enero, que es la primera represión salvaje en Cusamen, hasta ahora eh, más de 100 personas que están este, judicializadas por luchar. Eh, en este caso es, bueno, eh, a mí es un, que soy integrante de los derechos humanos y que hemos estado comprometidos como multisectorial en todas las causas, en todas las causas, y que vamos a seguir estando porque, porque no, no, no van a lograr intimidarnos. Eh, lo importante y lo, que, lo llamativo de esta causa es que tuvimos acceso al expediente y que pudimos ver en ese expediente que eh, se dedicaron cuatro eh, prefectos a vigilarme y a identificarme, que estuvieron en la puerta de mi casa, que sacaron fotos, todo eso está en el expediente, o sea que, que se supone que es legal. Eh, que investigaron, mis eh, pidieron informes a migraciones, ¿por qué? Para saber mis entradas y salidas del país, eh, que me catalogan como militante activa de la multisectorial contra la rep represión como si eso fuera un delito o como, eso, como si eso fuera la caracterización de una delincuente, eh, y bueno, no... Eh, eh, nos parece que es muy grave. Y en este, en este caso eh, queremos hacer como sentar precedente para poder ver qué otros casos van a haber a futuro, porque estamos muy preocupados. Esta causa es del 19 de octubre del 2017, nos enteramos la semana pasada. Pero antes y después debe haber muchas otras investigaciones en proceso y muchos otros compañeros y compañeras eh, involucrados. Y, y bueno. Queremos poner un basta a todo esto. ¿no?